b u e n este fue es un hecho policial que o c u r r e en el interior de un, de un local en el cual la i v e r s i ó n de testigos se indica al carabinero como autor de la sustracción de una billetera. Bueno, respecto a esto, puedo explicar que yo, a cargo de la prefectura, dispuse la baja del carabinero, solamente lo que se refiere al acto administrativo, porque los tribunales ellos van por, por otro carril y ellos toman otra determinación. Entonces, yo no entro a catalogar lo, lo que dicen los tribunales, pero sí quiero señalar que también el, el jefe Zona ratificó la baja del carabinero. Y él está en la instancia y puede llegar hasta el general director. Tal como lo decía una, una determinada radio y algunas imputaciones sobre mi actuar, yo he actuado apegado a mi reglamentación institucional. No voy a aceptar ninguna situación que se salga del margen de los actos administrativos que tenemos nosotros dentro de la institución. Si un carabinero se sale de lo que está señalado en nuestra doctrina, yo voy a adoptar el máximo de rigor. Pero sí apoyo a todos mis carabineros que lo están haciendo bastante bien aquí en la, en la repartición.